Nosotros ahora están, eh, bueno, dos integrantes del grupo Eina, que Eina, ¿lo he dicho bien sí, sí, sí. Es? que prefiero casi que se presenten ellos porque si digo la verdad es que no me acuerdo ni preguntarles el nombre. Es igual, es lo de menos. Sí, sí. Me importa ser colectivo, por encima del individuo. Yo me llamo Alex igualmente, soy el que grito y soy Bull. Ah, ah, eso es lo que quiero porque aquí, aquí en esta tierra se lleva mucho lo de ir muchos en un grupo y que unos hagan algunas cosas determinadas y los otros están ahí pulgando por el escenario Exacto. No sé si lo acordáis no, no, bajalote, eh, Los bajalotes eran los míticos eh, de, de las maratas Ya eh, sabéis que era mejor pagarles un caché que pagarles los consumidores un caché de, <risa> Salía más caro Pero bueno, vosotros todos <risa> hacéis algo de cenamento, ¿no? Al principio parece que sí Luego ya, ya veréis, intentamos. ¿El, el que digo es, en, en, como antes he dicho, en colectivo, ¿no? En global. Eso ya sí, es, eh, el, es bueno, hemos además hemos traído la botellica de vino. Un el, en un momento, si nos quedamos un poco callados, pues... Nada, echamos un trago y animamos un poco, ¿eh? Sí, pues, todo lo que falta que nos hemos nah, querido. Es. Este es, es del PND, se que es del PND. El PND es el mejor que hay, pasa que no lo, no lo reconozco. No, es bueno, este es bueno. Pasa que el PND es el blanco, negro no no pinta nada. Bueno, Tenemos un vino Rioja reserva, no a decir la marca porque tampoco os es que estén hacer propaganda publicitaria gratis. Pero el de marca, ¿eh? que todo el mundo marca. Veis, el que viene aquí a no hacer nada como los grupos los ganotes, en este caso es tú, Bueno, hemos empezado la entrevista con un poco de humor porque queremos que la gente se sienta aquí como en casa. Como en casa, aunque para sentidos como en casa, nada, como salir a la calle y ver la gente de Cataluña que ha venido. Sí. Bueno, supongo que ya es un poco de tradición ya también de pues de, de otros festivales que se hacían, ¿no? O sea, todos todo los lazos que hay entre Cataluña y Euskal Herria, ¿no? O sea, siempre a, ya con la doncia en el gasto de Topaeguna, pues eran miles de catalanes autocares, ¿no? cuando hubo los cartas en el N1, también cuando hubo los últimos conciertos en Nuevo Guerrero y siempre ha habido unos lazos, ¿no? Yo supongo que, que por algo será, ¿no? o sea, el perinaje independentista de eh, Cataluña, claro. que estaría bien si se llenaran de más capacidad de actuación y trasladáramos también todo mm. ¿No? este número hay en actividad Sí, sí, sí. Habráis de lazos pero no hay que olvidar que lazos de amistad, de políticos pero luego también lazos sentimentales porque aquí, quien no está viviendo con un catalán o Quien no está viviendo con alguna vasca es... Eh... Yo mismo. El ejemplo más claro es Alex, no que él es... No, pero yo mis padres, luego nosotros nada, no, eso es mentira. él es vasco-catalán... No es que el tópico. Ha un, un, un ir y venir, ¿no? De sí, sí. Euskal Herria, Cataluña. Mm -hmm. Creo que es pues, lo que decía Álex, nosotros ya desde jóvenes hemos militado en la izquierda independentista catalana y utilizábamos, por decir, ¿no? Euskal Herria un poco como era, como la meca ¿no? Como el coger una bocanada de oxígeno, el ver un poco el, el espejo, ¿no? Una realidad mucho más organizada, mucho más combativa, ¿no? La juventud, cómo se organizaba, o sea, cómo había todo una base social, ¿no? Y intentar siempre trasladar. Hay mucho que aprender siempre de todas las experiencias que van un paso por delante. Sí. Y bueno, quien dice de Sevilla, puede decir algo mal de Cuba o bueno, mi toda las experiencias revolucionarias del mundo. Se nos acusa a veces de basquitis, pero bueno, sí. la rabia era sin vía cuestiones. Hombre, eso <risa> es de baskiti, sobre todo cuando cogéis fotos de la calle Borroca y, y ponéis ahí jago <risa> en catalán y <risa> yo creo que hasta podía ser italiano, ¿eh? o sea, porque italianos aquí detenidos habían un montón claro. en la época, eh. Claro. <risa> sí, sí, sí. Bueno, hay Creo yo también que, que en Cataluña se están dando pasos muy importantes de recuperación, bueno, de recuperación, no sé si alguna vez se ha perdido, pero identidad eh, identidad eh, nacional y también de, de, bueno, de, de llevar esa identidad nacional a unos parámetros más políticos y de reclamar la soberanía... Sí, sí, la identidad no se ha perdido nunca, de hecho es catalanes una diferencia también respecto a hostelería, es que la lengua allí, por ejemplo, fue una resistencia a un punto muy fuerte donde donde la gente hizo un caballo de batalla con identificación de nuestro pueblo pero sí que se había alejado con esta democracia o esa dictadura burguesa pues sí que se había dejado el escenario político y había quedado un poco como pactado y resuelto eh, al estilo fuyol al estilo burgués uh -huh. y ahora sí que vis el desengaño eh, como supongo que también va a pasar que no escalería con pachi lópez ahora y todo pues sí, eso reactivaba mucha más gente de esas conciencias tranquilizantes que gracias al dinero que obtenían con la venta a España, de su cultura, pues ahora tienen que pasar al terreno político donde la batalla, es, ahí es un trenón de la batalla hay que librarse, si queremos mantener las pocas conquistas que manteníamos en, al principio. ¿no? Uh -huh. Bueno, no vamos a pedir que cambiese el segador, pero ahí vamos a estar, ¿eh? vamos Hombre, a hacer yo, una yo entrevista bastante espera, pero, política e incluso pueden hacer cortes, así que si algo queréis que no salga, luego decir, eh, aquí, se, cuando Ahí quieras preguntar. Bien. Eh, os quería preguntar qué concierto vais a hacer hoy un poco y tú has sentado en un terreno político, pero me pregunta iba más eh me imagino que Y que vosotros también eh, en vuestro trabajo musical mm -hmm. fusionaréis las, las dos cosas, ¿no?, tanto la, la política como el... que la política ocupa todos los ámbitos de nuestra vida y si mm -hmm. si cuando estoy de carpintero pues eh, también en el taller habrá que hacer tú con tus compañeros política y en el terreno de la cultura pues mucho más aún, creemos que, que cualquier expresión artística o cultural es... ...claramente política y hay una posición, sea por omisión o por que lo dejas claro, en, en, nuestro, en nuestro desde el punto de vista somos marxistas de siempre, somos comunistas... ...y, y entendemos una reflexión en todo lo que hacemos, entonces el, el justamente el nombre del grupo es EINA, que le significa herramienta en castellano... ...porque entendemos que el grupo para nosotros es una herramienta de transformación social o de concienciación... ...y entonces está claramente mezclado... ...y también por eso el músico tiene... ...nuestra música es contundente... ...porque somos de barrios contundentes y duros... ...nuestra música es dura, es rock ir también puesto ahora pues samplers y más electrónica también con la, una nueva realidad que nos envuelve y con ello después pues, eh, dar nuestra filosofía ¿no? de aprovechar todo aquello que tenemos a nuestra a nuestro alcance para darle la vuelta al saco ¿no? y, y, y nuestra intención es esa como grupo mm -hmm. comentabas el tema de ¿no? que todo es política ¿no? y cuántas veces se dice aquello de bueno la política no hay que meterla en todos los sitios Claro, al final parece ser que, que... Según de qué hables de política está mal hablado, ¿no? Eso es la gran mentira, cuando haces sí. etiqueta mire, esto es un grupo político, no, todos son grupos políticos, porque la misma realidad se comparte día a día unos y otros. Habrá quien decida hablar de flores o de amores o de que no le dejan entrar con zapatillas y habrá quien decida hablar, pues, qué coño pasa con el paro, qué pasa con las viudas, qué pasa con las cuestiones nacionales, qué pasa en el mundo de dónde vienen nuestros si no te disfrutes del bienestar, de dónde sale, qué pasa con los inmigrantes, qué pasa con muchas situaciones. Entonces, si uno calla, otorga. O sea, eso también es política. Nosotros siempre lo hemos entendido claro. así. De hecho, la gente de los barrios, de la gente obrera, con conciencia obrera, eso lo tiene muy claro, que no le vengan con tonterías. Sí. que venderle la moto. Bueno, y podéis utilizar un grupo de música que se diga no apolitico como puede utilizar otro lado el hachís o el vino. Pero... Ah, ya tú ya sabes lo que haces ¿no? Hombre, que no te dejen entrar a en una discoteca con zapatillas, eso es una injustez. Hombre, oh, ¿eh? sí. a, a, a las 6 es de la, la mañana a una discoteca, dice, "Te joda la gaupacha, que me dé las zapatillas la boca", ah, sí. y atrás como te dejan pasando. Hoy vais a tocar en el Atorchu Rock, no sé, cómo lo hemos preguntado a casi todos los grupos, creo cómo fue, cómo se entraron cómo fue cómo os dijeron venía a tocar a tochu qué qué cuál fue la primera raíz? bueno o sea nosotros ya todos vendría que que, que, que que trasladar un poco a nuestra carrera como en adaptats no o sea todo ina ya hicimos una carrera de vos pues, catorce años con inadaats donde dos de los seis trabajos que que hicimos estaban publicados por la discográfica por el subso. Góler Ríad, que pues era de, de Sano Zenkif. Tenemos una relación muy, muy fuerte con Euskal Ríad y pues al, al hacer el nuevo proyecto, supongo que pues que la gente que ya conocía a Inaltaz tenían ganas de traer el amiguismo. Un, sí, un poco el amiguismo <risa> también. Ya bueno, venir aquí a conocer a, a la gente, ¡ostras! Si y ver, es cierto, si organizas, ¡ah, claro, ya entiendo todo! Ahora, ahora, ahora entiendo, pero bien, encantados. O sea, es el primer concierto que te hacemos a Inalt como Ina en Anus Calderia y yo personalmente estoy emocionado, tengo un buen de ganas de tocar y a ver, no sé, a ver cómo reacciona la gente con el nuevo proyecto, es sí, igualito todo final, lo grande, un sí, sitio sí, perfecto, los Calderia, los montes detrás, sí, es que tenemos eh, un, una ubicación la playa grande. Sí, ah, ¿Habéis sí, Habéis visto Aberdeen sí, ya? Sí, sí, ya he visto. Sí, sí, por la autopista y todo, sí. y todo eso, ya ves, Pues bueno, Inadaptats también era un proyecto de eso, no pues teníamos menos años, no es que seamos viejos, somos más, más maduros eh, <risa> Maduros claro, Y entonces claro, con Inadaptats era grabar un disco y venir 25 bolos en un, en un año a Herria, que era O sea, venías a Euskal Herria el viernes, tocabas viernes sábado, te ibas, te currabas El viernes siguiente volvías otra vez y tal Y eso, eh, con el nuevo proyecto ya planteamos, ya no aquí, incluso en Cataluña, de de tocar menos, de hacer conciertos más puntuales y nos habían llamado en algún concierto y tal, pero no habíamos visto la oportunidad de, de de hacer la presentación como queríamos el grupo de... se fueron un concierto político ¿no? como, como, como el grupo por, por, por los presos, un concierto pues, de esas características, un concierto grande con, pues, con buenos medios y pues, para un bautizo genial porque seamos ateos, ¿eh? pero bueno, no, si así yo me bautizo. Has comentado el tema de, bueno, el, el fin de este concierto, que al final es paliar los casos de la dispersión, y no tenemos que olvidar que mucha de la gente, mucha de la gente que está en la cárcel en Cataluña por motivos políticos, eh, están dentro del colectivo de presos políticos vascos. Ahí también igual se ve, ¿no? Estas teorías que vienen de los pueblos. Exacto, los un, una larga historia. O sea, la, la esencia de cualquier revolución a ver cuán biosocial es el internacionalismo, ¿no? O sea, de hecho, nos gusta mucho más de, de, de identificarnos como internacionalistas que como nacionalistas. O es sea, el propio Argala, por ejemplo, uno de los grandes maestros para explicar esta situación. Y entonces, eh, si el conflicto está situado eh, hoy en día en, en Euskal Herria... Pues bueno, no es casualidad que Alfonso Sastre, Eva Juárez y mucha otra gente de otros sitio vayan a parar ahí. Pues en, nosotros que estamos tan cerquita como Cataluña, pues siempre hemos dado nuestra cuen, nuestra cuota ¿no? a, a la lucha. Desgraciadamente se hace con un cárcel, incluso con sangre, recordándonos de monteagudo y de mucha otra gente que han caído en el camino. Y siempre hemos estado ahí, eso claro, es natural, es, es, es la realidad. Luego también se dice ¿no? que Oscar de es la punta de danza, ¿no? Creo que si algún día usted Euskalerria conseguiría la independencia, pues eh, Cataluña, Galicia y tal iríamos detrás. Entonces creo que es lo más coherente. que bueno, si metería todo un jote tal vez. Por desgracia, eh, o sea, sí. pero es, es, es así, ¿no? La realidad es esta pues y creo que, un poco el melón, que ¿no? como mínimo desde Cataluña creo que tendríamos que empujar, incluso al empujar más. El o incluso, incluso estar, ¿no? O sea, es un poco... Personalmente a mí, pues me da un poco de pena que la gente que tenga que hacer alguna movida en serio, pues tenga que ayudar a estar pues, con con el colectivo vasco y no haya un colectivo catalán que esté ahí haciendo caña real, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pero sí, pero, pero esto esto pero quizás no hay... esto quizás lo cortaremos para que no haya, no tengas problemas con la audiencia final. Vale, <risas> tampoco quizás... ha dicho nada. Va bueno, ah, no, que, que Zayus, puede decir lo que quiera, pero ese ya es muy mayor, pero los demás estamos cansados de que no te pases con los sayos, sayos también eh, quizás eh, la, no sé vamos a, ya, vamos a hablar de incluso de las elecciones europeas iniciativa internacionalista se presentaba en todo el estado quería esa unión de solididad entre los pueblos y quizás era un poco eso, lo que hablábamos ¿no? de, de presentar el conflicto ya no solamente como algo localizado en Euskal Herria, sino como que verdaderamente ha habido un conflicto en la configuración de, del Estado español después de una dictadura, uh -huh, y eso uh -huh. quizás ha sido lo que le estaba dando miedo, y estamos hablando que ha sido un pucherazo histórico sí, sí, histórico, aparte ha sido brutal ver la reacción como diría Jack London, del talón de hierro no de uh -huh. cuando se ven atacados como todas las diferentes brancas del sistema se unen en el por uno, el silencio ha sido sepulcral, o sea, una cosa que Realmente tendría que ser noticia la que se ha revocado la irrealización del partido de polio, entonces se con personajes al frente de, del nivelazo, del nivelazo dentro de la lengua española, como como Alfonso Sastre y todo, que se ve tan poca cancha y que haya tan pozo salido. Ha si había un silencio sepulcral sobre el tema, luego aparte eh, todas las experiencias de pucherazo de, de mil urnas que se han encontrado en mil colegios electorales y todo lo que lo que hemos visto. Pero, claro, justamente es eso, porque les da miedo que ahí está la esencia del problema, ¿no? A les gustaría eh, separar, ver como si esto fuera el problema vasco, como repiten, y se cansan hasta la falsedad, ¿no? problema vasco, o, de, o como si fuera un problema pues, simplemente de una cuestión identitaria y nada más, como si no después es un proyecto, aparte de, de, de qué es Euskal Herria, sino también es un proyecto socialista, es un proyecto de, diferente al Estado español. Y cuestionar la esencia del mismo Estado, ¿no? y eso les ha oído mucho pero bueno, también es una semilla que está plantada ahí desde hace años y que se va regando de vez en cuando sí. y tiempo al tiempo no, bueno, y, y luego ves ahí que sí que hablan, le dan un bombo al pucherace de Irán ¿no? o sea que te cagas sí, sí, que dicen, no, ha sí, habido el pucherace de, la... de y venga, primeras sí. noticias y aquí, si estamos aquí Igual, no. algo peor, o sea... O lo mismo, o lo mismo. Eh, ejemplo, lo mismo ya no. vemos eh, los abusos policiales, a, a con, con los pasotes que someten con inmigrantes o con diferentes gentes que pasan por las manos de los muses de escuadro, eso. Pues también hay interés político de trasfondo uh -huh. seguramente en, esto, en fin, que eso salga a la prensa. Y por ejemplo, todas las torturas y todas las fotos, imágenes y declaraciones de ciudadanos vascos que hay, que realmente han pasado por las torturas evidentes y en todas las fotos, eso silenciado, eso sí, sale del mazo, eso la gente no lo sabe o sea, es algo muy brutal ¿no? Precisamente para que estas cosas salgan también, eh, no solamente en las noticias o bueno en, también en los escenarios eh, creasteis eh, el grupo, primero estuvisteis con Inadaptats, creo, estáis toda la gente que estáis en Inadaptats sí, o sea de, que habéis cambiado de nombre, de nombre ¿sí? Pues Inadaptats, <risa> ¿por qué no? no? <risa> a ver, Inadaptats tuvo un proceso de que pues, por ejemplo Alex y yo sí que estábamos en, en la formación fundación o sea fundacional eh, estábamos entre los 15, 14, y 16 años cuando empezamos en el grupo a partir de ahí pues ha habido cambios de formación hasta los últimos años que fue la época que más practicábamos la autogestión, que teníamos la discográfica Boyanga Records y tal, después de lo que aprendimos con el con Asano Zenki y tal y pues un poco ya se consolidó el grupo. ¿Qué pasa? La energía ya no es lo mismo con 16 que con 30 o 30 y algo entonces Eh, creemos que cada proyecto tiene que tener su principio y tiene que tener su final, y que cada proyecto tiene su energía y tiene pues su vida, y ahí pues ya pues decidimos, decidimos un poco pues pasar página con enadaptas y los mismos lo, ya la gente que nos hayamos consolidado pues... Y como diría, ha el... pasas del socialismo utópico que era la primera etapa al socialismo científico que intentamos que sea esto, claro más planificado y tener más... Ha una evolución y normal. una nueva etapa claro que se eh, consolida este en este nuevo grupo mmm, que tiene el bautismo aquí en la tortuma hemos dicho sí antes en en Ría, sí. Muy bien. qué sé que se va a encontrar la gente hoy en el concierto de ina va a ser una hora intempestiva la gente va a estar tan pasada que puede alucinar sí. <risa> pero bueno va a encontrar un espectáculo sobre todo rockero cañero mm -hmm. con cuestiones electrónicas con mucha chapa política con mucho contenido muy político y muy comunista uh -huh. y bueno a ver qué tal bueno un poco también me estaría bien explicar pues de quena a tener trabajo pues, sacamos hace un año no sí. eh, hicimos un disco que es un libro disco. Todo temático sobre el libro del Arte de la Guerra. El Shunchu, ah, el libro chino, sí. Queremos que el proyecto sea llevar la cultura a través de la música, uh -huh. sobre todo de los libros de formación revolucionaria, y empezar, pues bueno, eh, hemos, hemos escogido primero el Shunchu, el Arte de la Guerra, el libro milenario chino, y a partir de ahí que habla de todas las estrategias para emplear en cualquier conflicto, es totalmente lo que nosotros entendemos de una forma dialéctica, o sea muy marxista y le hemos aplicado pues a, a nuestro punto de vista y hemos hecho de eso una cosa curiosa pero presentando el libro en sí, eh, el original, traducido al catalán y para que la gente se lo lea, ¿no? es una formación intentamos jugar un poco con las dos cosas entonces la parafernalia que se encuentra cada canción es uno de los capítulos del libro, que son 13 13 capítulos La desarmada, bueno. el orden de la batalla, el, el espionaje... Sí, sí. Y a cada contexto lo hemos, dado, lo, hemos, lo hemos hecho de nuestra manera, lo hemos hecho de nuestra propia letra, mm -hmm. pero de, claramente dedicada a cada capítulo. Mm -hmm. Y pues el espectáculo de, de, ahora de Ida, en este disco, pues gira en, en torno a eso, ¿no? Una, a, ver, pero, a un poco oriental... y no, es un espectáculo y... muy trabajado, muy, sí. muy estructurado. ¿no? Que... Sí. Bueno, también decir que a ese libro, a esa traducción literaria en catalán, Pues pues le pedimos a un compañero historiador tony Mufort de que haría pues lo que sería una introducción no sí. al marxista a, a, al libro no o sea una interpretación ¿Mm? una interpretación porque ese libro pues o ser interpretado desde desde círculos empresariales desde conflictos Es un libro de resolución de conflictos Entonces nosotros siempre lo, lo hemos llevado con esa introducción con esa interpretación a nuestro campo no un pues, para... libro oscuro de la hegemonía, que busca la hegemonía y el poder total, y nosotros damos la vuelta y dijimos, pues sí, pero para la clase obrera uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues que sepa la gente que se lo vaya a bajar de, ¿cómo se llama esto que te bajas la música? De mule. Eh. De mule. De mule. Bueno, que te lo puedes bajar de mule, sí. pero que merece la pena también. No, que se lo compre, lo tendrá ahí, es un objeto, pues mira, bien. Pero también yo, nosotros ponemos las canciones gratis en nuestro MySpace. Sí, sí. que pueden entrar ahí a escucharlo? Está el libro también íntegro sí. eh, en, en nuestro MySpace. O sea, ah, pues realmente... entonces no lo compréis, no hace falta comprarlo. Que no lo compréis y pierdo el objeto. Claro, <risa> pero también nos somos un poco fetichistas y a siempre, sí. ya con el adaptor ya, ya no está siempre hacer. hacer pues eso el diseño con la cajita con el libro de bolsillo, eso lo y... es ya es, eso, ya es lo que decíamos lo que decía ya lo aprender. contamos como gasto nosotros sé, si cuando mm. el botón producimos y sabemos que hacemos tantas unidades y que bueno eso ya es un gasto como una promoción. Seguís, seguís autoproduciendo vuestros sí, productos, autoproduciendo. también es una filosofía de, que tenéis sí, y o entra dentro, sí. dentro, dentro, dentro, dentro de vuestra filosofía. Sí, es la mejor de, la, de las de todas posibilidades que tenemos, la mejor opción hoy en día, ¿no? pero mm. tampoco nos negamos a ver qué puede pasar, el futuro y lo que sea, siempre y cuando nosotros tengamos el objetivo claro y a donde queremos sí. llegar, pues siempre valorar todas las opciones. Sí siempre nos ha gustado mucho controlar todo el tema del diseño lo que decíamos que somos todos los diseños ya últimos y nada, eran muy apurados pues yo es que por ejemplo es un, una, un libro de tres pliegues con el librito de bolsillo que tiene una funda tal luego también, todo es autoproducido, autofabricado porque... O sea, cogemos el disco, compramos por un lado las bandejas de CD por otro, la gráfica por otro y luego pues taller de, de montar, Eina, ¿no? Sina, de, ¿no? de, de, de Eina de y venga ahí uno con la cola termita venga a pegar, no la sé qué y, y, y todo, pero bueno, al final es bonito, ¿no? O sea, sabes que el pero, disco que eso la, te las ha fabricado tú. Claro. Sabes que ojalá nos lo fabricarían, pero hoy en día tal como están las, las discográficas, pero te le dices un de hacer un trabajo así, y a, directamente te dicen Como no es factible económicamente. No es factible económicamente hacer un trabajo así. Es una de las, sí. una de las, sí. de ya, las funciones que ha abierto internet, ¿no? Pues bueno, como difusión está bien. ¿eh? MySpace sí. ¿sí? lo hemos puesto en un año 120.000 visitas. Joder, eso no lo nosotros vendido un disco en un año 120.000 y, y por coña. No quería decir que a todo el mundo le guste o que, que, que haya escuchado la sí, no. canción, pero bueno. Y hay una curiosidad, ¿no? no, no ha entrado ahí. Sí, sí. Bueno, de hecho, en La Torcha Televista está vuestro vídeo musical, sí. uh -huh. ¿cómo se titula canción? Es la canción Epilas, es la introducción sí, es al disco y al libro, es el epílogo del, y es de Note, el Véctor Nanou. Sí. El sí. De los compañeros de El guion es una obra didáctica de Bertolt Brecht, sí. que se ve de los oraciones texturales y hemos intentado poner un poquito todo ahí y con sombras chinesas para que sea también el rollo de que en la china, que toca los cojones a Occidente y está bien, y entonces hemos dado todo el rollo hacia Oriental y nos pues, hemos tirado un poquito. Sí. Bueno, pues hoy quizás no sean 120.000 las personas eh, no. que vayan a vibrar <risa> con vuestra música, pero bueno, vamos a decir que van a ser miles. Ah, a bien? ver, a ver, ojalá ya, nosotros similar. venimos con muchas ganas eh muchas, muchas, yo al si menos ellos se lo han... pierden <risa> <risa> ¿me toquéis en Berien? en Berien bueno, pues Berien también vibrará con vuestros Como os acordes. A ver, sí, unos pues claro. aparte mía esquer, por estar aquí hoy. Vosotros, pero esquer, por invitarnos a ese gran festival. Y bueno, y suerte. Suerte, suerte. muchas gracias. Mucha mierda, loco, Mucha mierda. Salud. Por <ríe> Sasuna. <Os> <ríe>